Eureka pruebas científicas el poliamor existe es real y es lógico y es que la ciencia ha demostrado que cuando se está enamorado se está más guapo y por lo tanto se liga un poquito más lo de que el poliamor tiene razón científica lo digo yo, eh Pero es una de las lecturas que se pueden hacer a esta información que contamos aquí en Ureca con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Yo he visto que tú te has llevado a la noticia donde tú has querido... Eh, exacto, exacto. A es tu una justificación. Día. Sí, sí. Es una... Sí, sí. Pero es que cuando me dice titular, digo, joder, es que es esto, ¿no? En cierto claro, modo... Yo, yo, bueno, cuando atención, se... Dice, digo, este cuando tiene cara de enamorado, guapo, ¿no? Sí. cuando estás enamorado, estás más guapo y tú dices, sí. claro, por eso ligamos más la gente claro, poliamor, claro, que claro. ya te lo claro. exacto, y por eso los poliamorosos, como están muy enamorados de mucha gente, están que se salen están ¿Pues que se salen, digan mogollón, claro. no es como una pescadilla que se claro. bueno, pues me gusta tu aporte y tu visión a este titular, a este campo de que enamorarte te hace más guapo ¿y, y por qué voy a hablar de este tema? pues porque tengo una amiga que está enamorada Bueno, tengo más de una. Tengo alguna amiga y algún amigo, ¿vale? No quiero decir quién, que últimamente están como enamoriscados, ¿no? Y, y están como, mmm, esto que dices, llevas pocos días, las semanas de conocerlos, ¿sabes? Esos principios del amor en los que piensas todo el rato en esa persona, tienes inseguridad, temor al rechazo, sientes esa reciprocidad, solo puedes pensar en esa persona, no te puedes concentrar en el trabajo, vamos, lo que viene siendo estar enamorado ¿no? exacto y que lo explica la ciencia a través de la química del amor que cada amor? cosa se puede justificar y se puede explicar por la segregación de una serie por de hormonas proteínas y por una serie claro. de cosas ¿no? Eh, exactamente. Y bueno, ¿te ha pasado a ti que dices que estos es que, que estás enamorado y como que te compras más ropa, te arreglas más, te sientes con más confianza, más valiente y todo eso? ¿Sabes? Esa sensación que dices, pasas la tarjeta de crédito como si no hubiera un mañana, ¿no? Cosas sí, sí. pues, <risa> así, ¿no? Bien, pues, eh, vale, te, tengo una amiga que está enamorada, y una de las cosas que me preguntó fue, hoy llamado, me mandó un mensaje por WhatsApp y me dijo Tú sabes, como ya sabe que me dedico a temas de divulgación científica, y dice, tú sabes si hay alguna hormona que cuando estamos enamorados la segregamos más, que nos hace más guapos o más atractivos. Y dices que últimamente todo el mundo me está soltando piropos por la calle desde que estoy enamorada y estoy flipando un poco, ¿no? Esto de que dices, jolín, cuando no estás enamorado nadie te tira piropos y cuando te acabas de enamorar todo el mundo te quiere ligar, ¿no? ¿Te suena eso de algo? Eh, bueno, me, me suena excusa. Eh, no, pues sí, pasa, no, pasa. es una broma, es una broma. Pasa, pasa que sí, cuando te eh, acabas pasa, malas, estás... Y evidentemente uno puede tener esa confianza, esa seguridad en uno mismo, pero también yo creo que la percepción, estamos más receptivos hacia lo positivo. Creo, ¿eh? Bien, lo cierto es que eh, la química del amor es una droga muy potente. <risa> así de claro o sea es una cosa es como un chute bestial y bioquímicamente el enamoramiento comienza pues en la corteza cerebral pasa al sistema endocrino y se transforma en una respuesta fisiológica y en cambios químicos originados por la segregación de dopamina en el hipotálamo ¿qué pasa con la dopamina? pues que nos ilusiona nos produce placer nos tiene eufóricos nos hace sentir muy confiados muy seguros de nosotros mismos en definitiva nos sube la autoestima y cuando mejor concepto tenemos de nosotros mismos pues más guapos nos vemos ¿no? es lógico y cuanto más guapos nos vemos nosotros más guapos nos ven los demás porque es algo como que se refleja ¿no? esta podría ser una posible teoría explicativa de por qué cuando nos enamoramos y nos vemos a través de los ojos de esa otra persona a la que gustamos y nos gusta nos sentimos más guapos nos arreglamos más nos sentimos radiantes Y los demás lo notan, claro. eh, Eso antes se llamaba eh, querida, luego amante, ahora ¿no? <risa> bien, ahora bien, porque esto sí puede tener que ver con lo que tú dices de la percepción. Ahora bien, un grupo de científicos alicantinos, y no es que yo esté barriendo todo el rato para Alicante y para casa, pero es que son alicantinos, dicen que el enamoramiento nos hace más guapos de verdad, o sea que ya no es una cosa una percepción nuestra, sino que realmente nos hace más guapos es decir, que no se trata solo de la percepción, sino de un hecho fisiológico real, ellos dicen que el enamoramiento produce diferentes reacciones químicas en nuestro organismo que como todos sabemos, producen euforia y felicidad lo acabamos de comentar y entre esas reacciones químicas juegan un papel fundamental los estrógenos Unas hormonas que rejuvenecen la piel casualmente y mejoran nuestro aspecto. Hasta tal punto que la dermatóloga Gabriela Arana llegó a decir además que esta hormona tiene el poder no solo de frenar prácticamente el proceso de envejecimiento cutáneo, sino de revertir los cambios que ya se hayan producido ¿no? o ya se hubieran producido. El colágeno, la elastina y el ácido hialurónico lo que hacen entonces es que se, de, se depositan en, en nuestra piel gracias a estos estrógenos, lo que contribuye a reducir las arrugas, a la firmeza cutánea. Es decir, para ellos sí estar enamorado te hace más guapo, te hace más atractivo precisamente por esta liberación de estrógenos. Y luego está lo que dijo Rafael Florenciano, jefe del servicio de cardiología del Hospital Quirón Salud Vieja que también me gustó mucho, dice que durante la estimulación sexual la tensión arterial y las pulsaciones aumentan ligeramente, que es algo parecido a lo que pasa cuando hacemos deporte, ¿no? Por ejemplo, pues hay algún estudio que otro que dice que los varones que tienen una actividad sexual con la pareja habitual, ¿no? Eh, pues eso eh, supone el equivalente a subir dos pisos de escaleras o caminar rápidamente durante un breve periodo de tiempo, ¿no? O sea, que también te aporta ese bienestar eh, de, de, a nivel de salud, ¿no? Y si alguien quiere saber qué beneficios tiene eh, practicar el sexo, que repase eurecas anteriores que ya estuvimos hablando de este tema. Ah, por cierto, curiosidad sobre el amor. ¿Tú sabías, Bruno, que nos enamoramos en una fracción quinta de segundo? O sea, que el flechazo no solo existe, sino que el científico decir que me ha dado un flechazo, ¿no? Sí, sí, o sea, en, un, qu en una rápido. quinta parte sí, sí. de segundo nos enamoramos, es decir, eso es un flechazo. O sea, eh, Pero que cada uno repase su vida, eh, la gente importante de la que se ha enamorado eh, suele ser gente de la que eh, me has ganado poquito a poco, no, me has ganado no. rapidísimamente, ¿no? Eh, yo siempre digo además que hay dos maneras de enamorarse. Una, cuando te quieres enamorar, ¿vale? Y lo estás buscando. Esto que dices, entras al Tinder, los WhatsApp, hablas, proyectas, fantaseas en esa persona a la que tú estás buscando en realidad, ¿vale? Y otra, cuando te enamoras sin querer, irremediablemente, sin buscarlo. Es decir, es que esta persona, o sea... A lo mejor en un momento en el que ni siquiera estás abierto al amor, ¿no? Y, y es muy bonito cuando sucede de esa manera, ¿no? Ese flechazo, esa forma fulminante de caer rendido. Eh, de hecho, hay un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford en el que dicen que el amor es tan eficaz para aliviar el dolor como los analgésicos o la cocaína. Pero bueno, es que aparte además es eso, es fulminante, ¿no? Nos quedamos encandilados con la otra persona en cuestión de lo que dura una quinta parte de un segundo. Eso es nada, eso es impresionante. Eso es lo que descubrieron en la universidad de Siracusa. Pero yo creo que Safo, esa célebre poetisa griega de la isla de Lesbos, ya lo sabía, ¿no? Cuando decía el amor... Esa limaña invencible, mm. <ríe> es una cosa que no se puede luchar contra, contra eso, ¿no? Y es que nos enamoramos así, de forma fulminante. Había una investigación también en el Journal of Sexual Medicine que dice que, que claro, como nos enamoramos de forma tan fulminante, lo que pasa es que no tenemos tiempo de pararnos a pensar. <ríe> claro, tú te enamoras en, una, en un quinto fracción de segundo y tal, y a lo mejor estamos perdiendo la cabeza por alguien que no nos conviene, que es un desastre o que incluso puede hacernos daño, ¿no? Y otra cosa muy chunga que pasa, tú imagínate cuando sales por ahí, te acuestas con una persona, eh, tú estás agregando oxitocinas. La, la oxitocina es la hormona del amor, del vínculo, pero tú no sabes si esa va a ser la madre de tus hijos o un ligue de una noche, ¿sabes? O sea, pero tú bueno. ya estás ahí, como vamos agregando, ¿no? Y, y bueno, decíamos que cuando estamos enamorados estamos más guapos. Pero... ¿Sabes qué otro aspecto fisiológico nos delata? ¿Cuál? Pues la temperatura corporal. Y que ¿Sí? deje, en cosas que se ven, ¿eh? A ver, pues, a, alguno dirá, claro, es que claro, es caliente. Sí, sí, por eso. <risa> Pero, bueno, no estamos pues no hablando que, de eso, ¿no? No estamos hablando de esto de... Mm, no. De hecho, en la Universidad de Granada, en el 2016, estaban elaborando un método para determinar de forma objetiva... Si una persona estaba o no enamorada a partir de una termografía, así, en plan máquina de la verdad, eso de estoy enamorado de ti, y eso de que no te terminas de creer, coges la termografía esta y te estrapa acá, y sí. le pasas el escáner y le tomas la temperatura y sabes si está O no está esa persona enamorada de ti, ¿no? Imagínate, yo creo que en el futuro todos llevaremos hasta en el móvil un escáner de esos, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de estadios iniciales del amor romántico, ¿no? De, de personas que han iniciado una relación hace pocas semanas o pocos días, ¿no? Esos, en esos momentos tan, tan primerencos del amor, como diríamos en, en catalán, eh, y tan bonitos, ¿no?, de unas relaciones sobre las que se construyen luego pues esas relaciones amorosas. Es una cosa muy, muy, muy bonita, o sea, que haya un mapa térmico de los sentimientos. Es alucinante como somos los seres humanos. Y cuidadito que estamos en verano, Bruno, ¿y sabes lo que pasa en verano? En verano la sangre altera, bueno, eso es la primavera, pero tiene también una justificación científica. Sí, y luego está lo de los amores de verano que siempre se ha dicho ¿no? que aquí en exacto, Alicante, exacto. Eh, Somos bastante expertos porque siempre hemos sí. sido amores de verano Somos los que estamos, los demás se van Es que tenéis playa Claro, vienen de vacaciones y luego... Claro, aquí la culpa a otros La de vacaciones sí. a donde estáis algunos viviendo Sí, casualmente claro <risa> La cuestión es que en verano nos enamoramos más Eso que se dice, bueno, pues sí, eh, amores de verano, pero ahora la neurociencia ha demostrado que es verdad. Y no solamente se venden más preservativos, sino que el índice de nacimientos que se bueno, produce. Eso puede ser no... también esperanza. <risa> también, también, que digas que no la voy a esperanza por crece. Si claro, claro. La esperanza Buen crece matín. mucho y voy a ir ya preparado buen matiz, me gusta tu matiz claro. pero es que aparte de que aumenta la venta de preservativos también aumenta el índice de nacimientos producido los nueve meses después de las vacaciones es decir, de julio a septiembre bueno, pues nueve meses después de esos va meses vacacionales también hay más nacimientos, o sea, que parece que engendramos más o nos lo pasamos. <risa> hay muchas maneras divertidas de tener hijos, pero yo creo que está en la más divertida, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Pues ya sabes, por la dopamina, por el sol, por la serotonina, que también se segregamos más en verano, estamos más sociales, el calorcito, el sol también activa, activa la oxitocina, que es esa hormona del vínculo, del amor, que todas esas cosas que nos apetece estar como, como más acompañaditos bueno pues eh, el enamoramiento tiene una razón científica una razón eh, de ser esa ciencia, la química del amor eh, lo explica todo, casi todo el amor no se mide pero se puede medir un poquito científicamente existe es real, es fantástico pero también tiene una explicación eh, científica y una justificación en la ciencia y que nos dibuja qué es eh, lo que pasa lo que pasa es fantástico pero se puede medir y pesar y Dopamina, oxitocina, estrógenos son algunas de las cabezas para comprenderlo. Pues sí, yo creo que lo has explicado perfectamente. El enamoramiento es un cóctel, un chute químico, una auténtica droga superpoderosa, lo que nunca podrá averiguar la ciencia por muchos estudios de psicología, de química, de atracción, de genética, de quién nos gusta más o quién nos gusta menos, es por qué nos enamoramos de unas personas y no de otras y por qué nos desenamoramos en Eureka con Mado Martínez Mado, muchas gracias, hasta mañana un abrazo muy grande, hasta mañana